Sí. El conflicto de General Hacha es un conflicto económico financiero de la patronal que no les, pidió, no les permitió continuar con el emprendimiento, sé que hay negociaciones, sé que se han presentado en un concurso es una cuestión financiera por responsabilidad de quienes conducen el, el conflicto en piloto y ayer era un grupo, digamos hay una inserción de un grupo representado por la CTA que eh, pretende o que está luchando para que se le reconozcan algunos derechos laborales que entienden que no están representados en función de eso están en dilucidando con el gremio de la carne cuál es el gremio que tiene ámbito de actuación el Ministerio de Trabajo de la Nación es el competente en las cuestiones sindicales nosotros sí hemos dictado la conciliación obligatoria para que el emprendimiento no se vea afectado, hoy son tiempos donde un paro puede llevar a pérdidas en el sistema cárnico muy fuertes eh, lo han acatado las partes, o por lo menos ha terminado el conflicto ahí, ha iniciado una negociación. Entiendo que la patronal ha pedido al Ministerio de Trabajo que dictamine y que se expida sobre cuál es el ámbito de actuación gremial, de cuál organización gremial, pero son conflictos diferentes. Yo lo que te digo, la industria cárnica tiene eh, un horizonte muy bueno. Tenemos que ver cómo entre todo el sistema... Sí, vuelvo a decir, en forma tripartita. Cuando digo en forma tripartita, tienen que estar los empresarios, obligadamente los trabajadores, con una coordinación desde el Estado, uh -huh. para que puedan negociar y transitar ese camino hacia ese futuro mejor, que todos creemos que cuando se generen las exportaciones... Cuando... Y nosotros estamos preparados. La provincia de La Pampa tiene una industria cárnica altamente competitiva para salir al mercado internacional. Eso le va a permitir... Dar vuelta a la historia que hoy tenemos. Por eso somos optimistas. Hoy tenemos un problema también muy fuerte con la industria de la sal. Cuando yo explico que en La Pampa no, puede, no podemos cosechar sal por un problema de humedad, no me lo cree nadie. Pero es la realidad que estamos viviendo. Digamos, además de la crisis nacional, de la falta de la caída del consumo, La Pampa como nunca está afectada por la inclemencia climática. Tenés el sur con un incendio que devastó. El norte y el centro, con inundaciones que nunca la vimos, la estamos sufriendo en los santarracenes. Bueno, eso también. ¿Por qué? Porque eso resiente todo el sistema. Porque en el, eh, alrededor de una población chica está el que alambra, está el que cosecha. Si el campo está inundado, todo eso se cae y ahí está. Hemos tratado en el Consejo Federal de explicar esta situación. Hemos tenido una buena recepción con el tema del sistema salinero. Ahora vamos a llevar... Tenemos un retraso de casi seis meses en un plan de apoyo a los inundados pero bueno, me parece que eso es parte de la burocracia que hay que ir aceitando y que quienes tienen que tomar la responsabilidad lo van a hacer en tiempo de informe ¿Está llegando, ¿Está llegando? ¿Está llegando Repro? A la sí, el, el Repro a partir de la administración de Mauricio Macri cambió su metodología antes nosotros recibíamos la documentación la presentábamos en Nación hoy no, hoy es todo online lo que nosotros hacemos con viajes casi una vez cada 15 días es tratar de impulsarlos tenemos algunas resoluciones ya favorables para industrias de la Pampa, pero que todavía no están liquidadas. Otras que han sido liquidadas, que nosotros nos enteramos cuando nos llega el resumen. Pero bueno, te digo, hoy es otro sistema. No tenemos tanta preponderancia y tanta fuerza de las provincias como para eh, eh, tomar determinaciones sobre ese tema. Pero sí, eh, nosotros lo que hacemos, eh, nos encargamos de la gestión. ¿Y cuántos repro están pasando, No, no no te podría decir porque no tenemos un sistema como antes. Antes en las provincias teníamos un sistema de seguimiento mensual. De cuántas empresas, cuántos empleados. Hoy, por ejemplo, una industria X que nosotros nos enteramos, ahí averiguamos y ahí nos dicen la información, pero no claro, tenemos. Marcelo, recién, como eh, que pusiste en duda los números del INDEC. ¿No están reflejando en la no, no, yo no es que pongo en duda. Cada sistema de medición tiene su vuelta. Así como se lo critico. Yo no creía en el INDEC del gobierno anterior que daba un, una desocupación del 3% en la provincia de La Pampa, tampoco hoy me cierra mucho que estemos en un crecimiento sostenido del empleo. Podemos ser, estamos intercambiando figuritas, salen de acá, entran acá, pero yo veo que eh, no es. Pero bueno, hoy eh, el sistema de medición de empleabilidad del gobierno actual genera que una persona que tenga dos trabajos son dos trabajos en no un trabajador. O sea, se mira desde otra perspectiva. Entonces hay que estudiarlo, analizarlo. Eh, cada vez que vos ves una estadística, tenés que ver desde la visión y desde la metodología que usó el que midió. Yo te digo que tengo una sola, que es la puerta de la subsecretaría de trabajo y el andar por todos lados, que todo el mundo me está pidiendo eh, a ver qué mano le puedo dar para conseguir un trabajo. Al hijo, al tío, en muchos casos al padre de familia. Otro de las que están...